Bienvenido a la radio. Hola, Norberto, un gusto grande estar con ustedes nuevamente. Bueno. Sí, la, los dos temas son muy preocupantes, ¿no? Porque, uh -huh. digamos, se supone que eh, a los centros de acopio, uh -huh. eh, que, digamos, que nos viene diciendo desde el municipio eh, el médico veterinario de Ibarne, hasta, desde, por lo menos desde de agosto, que ya está funcionando el centro de acopio de uh -huh. y incluso ABC publicó, hace varios meses atrás que ya estaba funcionando no por los dichos de, de este funcionario claro este ahora nosotros le hicimos un pedido de informe al municipio respecto de todos los trámites realizados y uh -huh. el, el, el funcionario de Ibarne fue el responsable de responder ese pedido de informe uh -huh. y dijo que básicamente no tenía ninguna información para dar ¿no es ¿cierto? Nada, ninguna información para dar, y que este, todo esto era responsabilidad de lo que dice y que era un acuerdo entre privados, que el municipio no tenía nada que dar. Uh -huh. Ahora, si me, eh, esta, esta información ahora, que, que viene de, de nuevo del mismo funcionario que le da al, dia, al diario, uh -huh. este... Provista, de nuevo digo por el director de asuntos agropecuarios de Tandil uh -huh. y contradictorio con el informe que hemos recibido nosotros desde Dios, de lo que dice ¿qué dice ese es informe? Elaborado por la dirección de asuntos contenciosos de ese organismo fechada el 13 de noviembre decía hace apenas un mes ¿sí? Uh -huh. sí. Eh, dice el previo destinado a la instalación del CAF en la localidad de Tandil según nota presentada a este organismo con fecha 14 de agosto firmada por el director de asuntos agropecuarios del municipio de Tandil el médico de Ignacio de Vivalde, el mismo que nos contestó que no tenía información uh -huh. para esa misma fecha se ubica a los datos catastrales claro. en el partido de Tandil la zonificación corresponde al área parque industrial Tandil dice uh -huh. el OPS, ¿verdad? O entonces sea. La documentación presentada debe cumplir con lo solicitado en el anexo 1 y 2 de la resolución número tanto, teniendo carácter de declaración jurada. El estado uh -huh. del expediente es de evaluación. Respecto al informe de aprobación del OPDS, al que hace referencia el director de Asuntos Amorocatorios de Tandil, se desconoce a cuál se refiere. Uh -huh. Eso el 13 de noviembre. Bien. No sé si el 13 de noviembre y ahora hicieron otra presentación, época de pandemia con las restricciones claro. que hay, hicieron toda otra presentación que aceleró muchísimo los trámites y que de pronto ya está aprobada pero uh -huh. yo lo que digo claramente lo que informa la nota periodística que uh -huh. dijo el médico veterinario es absolutamente contradictorio con el informe escrito que nosotros recibimos de los ¿Por qué hay tanta controversia con este tema? que hace rato que se viene Que, que de un lado dicen una cosa, del otro lado claro. dicen, eh, le responden y, y no creen lo que dicen, ¿Por, por qué? ¿cuál es la razón por esta interna tan grande que hay con estos temas? perdón, ¿con quién hablo? Gerardo Gerardo, Gerardo ¿cómo te va? Muy bien, un gusto. Eh, sí, mucho gusto. Mirá, el problema más importante es el siguiente, los centros de acopio transitorio, la norma dice, por ejemplo, que los envases deben ser sometidos a triple y lavados Sí. ¿Verdad? Sí. Bien. ¿Qué quiere decir triple lavado? Los envases, lo, la mayor cantidad de envases son de 20 litros mm. Triple lavado quiere decir que el aplicador tiene que vaciar el, el, el envase, el bidón dándolo vuelta encima del tanque donde, donde prepara el caldo de aplicación esperar que se corte el chorro de salida y esperar 30 segundos más mm -hmm dando vuelta, cargado con 25% de su volumen, es decir, con 5 litros de agua, cerrado, agitado durante 30 segundos uh -huh. enérgicamente en todas las direcciones. Uh -huh. Si vos vas al gimnasio, Gerardo, por ejemplo, sí. alguna vez fuiste, y agarrás una pesa de 6 kilos. Y tenés que estirar los brazos y agitarlo enérgicamente durante 30 segundos, decime si podés hacerlo, sí. tres veces seguidas con 40 bidones por día. Claro. Es más, te lleva 5 minutos de tiempo por bidón. Quiere decir que la mitad de la jornada laboral del aplicador la gasta en... Limpiando. Un triple claro. lavado, una actividad que nadie le controla, porque cuando, ¿qué tiene que hacer con esos bidones? Uh -huh. Los tiene que agujerar y llevarlos al, al centro de al transitorial. Claro. Donde se lo recibe alguien que no tiene un laboratorio uh -huh. para verificar si lo sometió al triple lavado o no. Uh -huh. Quiere decir que esos bidones no van a estar sometidos al triple lavado, mucho menos los que están acumulados... Hace, hace ya 30 años en, en los campos de Tandil no uh -huh. sea, hay nadie que lo va a someter a triple lavado a esos viones, uh -huh. ¿verdad? los van a acumular en el CAP en algún en algún lugar no se sabe todavía porque yo no he visto un informe no sé si es Ratil, no sé si no es Ramil yo tengo lo que me contestó el OPDES, claro. ¿no? y eso, eso va a emitir eh, emisiones, va a evaporar este uh -huh. productos Tóxicos al aire y eh, puede sufrir este, mojaduras de aguas de lluvia y, y escurrimientos de, de agua con, con plaguicidas en lugares que no están preparados para eso. Uh -huh. Pero no es solamente eso, sino que después viene a reciclar, según lo que dice de Dios, ¿eh? uh -huh. ¿No? y se lleva. Esos bidones que nadie puede garantizar que estén sometidos a tiempo grabado, que seguramente no van a estar porque le producen un quebranto muy importante, el 50% de su capacidad laboral pierde el aplicador uh -huh. por una actividad que nadie le controla y le lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces, ¿saben a dónde lo llevan? A reciclar. ¿Dónde está reciclado? En la NUCESTE. La ¿Qué es la NUCESTE? La NUCESTE uh -huh. es un centro poblado. Uh -huh donde van a estar procesando plásticos contaminados con plaguicidas que le vamos a mandar en el mercado de Tandil uh -huh. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Claro, por bueno. las controversias, Gerardo. ¿Me sí. entendés? ¿eh? Sí, sí, sí, entiendo. Sí, entiendo sí, sí. Ahora sí. Por, eso, por eso son las controversias. Eh, entre eh, otras cosas, ¿verdad? Sí, Hay sí. Más. Pero entre otras cosas, además están los riesgos de incendio, de uh -huh. centros de opio, además, claro. y nunca responden a esas cosas. Seguro. Bueno, este es un punto. El otro tiene que ver con la eh, jornada de aplicación terrestre y aérea de productos agroquímicos. En este sentido, también hace referencia a algunas cuestiones. Sí, claro. El, el nudo, digamos, el núcleo de estas jornadas, ¿cuál es? Pretenden demostrar la deriva de los plaguicidas. Claro. Sí. Entonces, ¿cuánto deriva plaguicidas? ¿Cuál es la metodología que usan para eso? Utilizan la metodología de las tarjetas hidrosensibles uh -huh. hace una línea por donde va a pasar el mosquito, es decir, el aplicador terrestre claro. entonces ponen hacia los costados tarjetas hidrosensibles que quedan marcadas por una gotita de agua uh -huh. de la deriva de que, que va a, de la deriva del agua que van a aplicar sí. metros acá está 20, acá hasta 40 100 metros libre de aplicación sobran eh, uh -huh. 40 metros sobran Ahora bien, por definición, la tarjeta hidrosensible no puede detectar los plaguicidas cuando se evaporan. Uh -huh. A ver. Sí. No sé si está claro. Sí, sí. Y tampoco pueden detectar los plaguicidas que eh, escurren eh, en el agua superficial o que infiltran hacia las mapas. Solamente pueden detectar la deriva líquida en el momento de la aplicación. No puede detectar ni la deriva gaseosa, no puede detectar la deriva en agua y tampoco puede detectar la deriva que ocurre este 20, hasta 24 horas después por una inversión térmica por evaporación. ¿Por qué? Porque la tarjeta de hidroexemensible ya no está más ahí. Y tampoco puede detectar la deriva con las tormentas de, de tierra que pueden ocurrir qué sé yo, meses o, o incluso hasta un año después. Es decir, nos pretenden hacer creer que los plaguicidas no derivan más que 20, 30, 40, 50 metros y resulta ser que hay plaguicidas en la Antártida. ¿Cómo, cómo nos explican eso? O sea, lo que ustedes plantean eh, es que, eh, en este claro. caso el municipio, eh, no actúe como está actuando en esta en este tema. Pare, nos da vergüenza Gina. E indignación y vergüenza ajena el municipio, en vez de articular con la justicia para aplicar la resolución de medida cautelar, ¿no? articula con quienes nos están envenenando con los plaguicidas para seguir haciéndolo, uh -huh. buscando una estrategia, una convivencia que es, es realmente de la vergüenza ajena. Además, con los argumentos que tienen, eh, las jornadas de las buenas prácticas agrícolas las están. Este, deconstruidas y, y han demostrado que son un engaño, hace rato vienen acá, ¿no es cierto?, el ingeniero es a ver, el municipio con casafe Cajafe representa las corporaciones empresarias que fabrican y se benefician con, los, con la venta de los plaguicidas, y el municipio en vez de articular con la gente que busca defenderse, Con la justicia que busca defender la gente, el municipio articula con las corporaciones que están produciendo el daño. Ahora, Claudio. Es eh... va, a haber, va a haber, Claudio, una, una jornada en los próximos días, donde, bueno, comentaba Ignacio Iribarne, que ha sido invitado, bueno, van a estar invitados parte de la justicia, como para que vea también cómo se practica. Eh, los concejales, seguramente vos también vas a estar presente, Claudio, para estar. Para ah, no, a mí no me invitaron. Ah, no. Ah. Ahora no me invitaron bueno pero seguramente no, no, va a llegar ni, la ni el municipio ni el municipio no ni el uh -huh. municipio este uh -huh. ni eh, con el consejo deliberante de no hemos tenido una sola reunión uh -huh. nada más nada más con, con los con los otros sectores han tenido reuniones pero sí. hay, hay, hay un montón ¿no? nosotros Ajá. que hemos presentado que hemos pres hecho la presentación el anteproyecto de ordenanza uh -huh. ¿no? el anteproyecto de ordenanza hecho entre UNICEF y la organización ambientalista en, en talleres uh -huh. académicamente reconocidos por, por la facultad ¿no uh -huh. ¿cierto? nos han invitado una vez para que vayamos y les explicamos esto de los enlaces, y ¿Sí? les explicamos esto de las, de las jornadas a campo uh -huh. que quieren hacer ahora pero parece que ya está, ya fue. ¿Van a intentar y acercarse sí, al sí, municipio sí. para ver si los los, los invitan? Pero, ¿y, ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué ir a un lugar donde uno no se invita? Saben que no, a ver, nosotros, nosotros no somos personas invisibles. Hemos hecho la presentación del anteproyecto de ordenanza. Uh -huh. Participamos en los medios. Si no, no te invitan es porque no tienen ganas de que vayan. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo crees que termine este, este problema del tema de... de, de... Eh, estamos estamos charlando con, con los agroquímicos y demás. ¿Cómo crees que, que termina esto? es eh, que ¿Sabes lo que pasa, Gerardo? Norberto. Eh, mm. eh, la solución son las producciones agroecológicas. Sí. Los responsables de las medidas cautelares del juez es el gobierno municipal y mm. los aplicantes. Claro. Porque el, el anteproyecto de ordenanza prevé un periodo de transición pero lo presentamos en agosto del año pasado, hace un mes y medio casi, hace un año y medio casi claro. y no lo aprueban y entonces los vecinos que se sienten afectados y dañados no la medida cautelar y está bien que lo hayan hecho porque no consiguen respuesta uh -huh. no consiguen respuesta entonces ¿qué es, lo, ¿qué es lo que aspiramos nosotros? la reconversión de la producción agroecológica ¿en dónde? en los lugares que empiecen a ser liberados de la aplicación de plaguicidas ¿Por qué? Porque los productores agroecológicos que hoy están haciendo agroecología en contra de todo este sistema porque tienen, tienen producciones con plaguicidas que los rodean porque no hay un mercado bien constituido por mil motivos es que les está haciendo bien sí. a pesar de todas las contradicciones, les está haciendo bien ¿y por qué no podemos hacer más producción agroecológica? ¿Tendríamos alimentos sanos. Usted, hay, a ver, todo lo que nos hemos hecho análisis de De plaguicidas en sangre se nos detectaron plaguicidas en sangre. Plaguicidas en orina se nos detectaron plaguicidas en orina. Más del 90% de las mamás lactantes se detectó plaguicidas en leche materna que le pasan a los hijos cuando le dan de mamá a, a los bebés. Entonces, tenemos que cambiar esto. Y si nos reconvertimos a la producción agroecológica, si reconvertimos a la producción agroecológica, todo este tipo de cosas que van a pasar. Y ¿cómo una zona cosa cosas sí, sí. El argumento de las buenas prácticas agrícolas, es decir, ¿qué dice ese argumento? Dice que los plaguicidas no hacen mal. Hacen mal solamente si se los aplica mal. ¿Verdad? Eso es lo que dice. Seguro. Ese, eh, bueno. ese, argumento, ese mm. argumento le echa la culpa al último eslabón de la cadena, la claro. aplicador. De ser posible al peor de campo. Nosotros lo entregamos a eso y los problemas con los plaguicidas desaparece Y mm. no es así. La responsabilidad empieza en el Senasa, la responsabilidad empieza en el gobierno municipal, en el gobierno nacional, en el gobierno provincial, en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y esos son los principales responsables, no el peor de campo que es en las aplicaciones, como puede. Seguro. Eh, Claudio, un agradecimiento por este contacto, eh, creo que la aclaración está hecha, esperemos que se pueda avanzar en el tema y que se pueda resolver próximamente, por lo menos eh, el, el proyecto que se presentó en el Consejo Deliberante, para eso creíamos que se estaba trabajando desde la comisión respectiva, convocando a todos los sectores, ojalá que llegue la resolución prontamente o, ojalá, o, ojalá que sí, y muchísimas gracias por el espacio gracias de nuevo, el ingeniero Claudio Lau, entonces y Charrito, con él estuvimos eh, contando un poco también su mirada sobre, sobre estos dos temas realmente tan importantes para, para el partido Tandil